Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a abrirla en el pasaje que hemos leído en forma devocional. Es el libro de Génesis, capítulo 16. Como ya hemos leído en forma devocional, no lo estaremos leyendo ahora mismo, pero mantendremos la Biblia abierta en el, en el pasaje, esa es la porción que vamos a, a considerar esta mañana y, y será bueno que mantengamos el, el texto a la vista. Si tenemos el, el boletín, pues entonces podemos seguir como siempre el bosquejo ahí sobre nuestro boletín, uh, siguiendo también en la pantalla el, el tema y el tema para esta en esta mañana es... Aprendiendo paciencia, aprendiendo paciencia. Vamos a orar y luego vamos a introducirnos en el tema del mensaje. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición que nos das de nuevo de haber transcurrido una, una noche, uh, un agradable descanso, uh, un inmerecido despertar que nos das esta mañana y encaminarnos a tu casa es una bendición. Apreciamos Dios la fuerza que tenemos para estar aquí y te damos gracias También por este privilegio, esta oportunidad, oramos que este día, que es el Día del Señor, uh, sea un día en el cual eh, recobremos el ánimo, uh, retomemos las fuerzas en tu nombre, seamos inspirados por tu palabra, seamos animados y consolados en ella. Y oramos, Dios, que uh, si hay alguna perturbación, cualquier cosa que impida la atención, la concentración, el aprovechar este tiempo de calidad contigo, sea quitada, y tu Espíritu Santo obre con libertad sobre la mente y el corazón de cada oyente. Ayuda a los que han de llegar y danos, Dios, la comunión contigo, con tu Espíritu, con tu palabra, unos con otros, y podamos disfrutar de este tiempo. Lo encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición, oramos en Cristo Jesús. Amén. Aprendiendo paciencia. La verdad es que ah, tenemos que tratar... el título de esta manera, porque la paciencia no, no es algo que, uh, que podemos lograr de una forma instantánea. Parece que el llegar a ser graduados en la escuela de la paciencia uh, sigue un proceso uh, tortuoso, prolongado, un proceso que, que no termina. Muchas veces uh, personas han logrado tener paciencia por años y en un instante podrían echar a perder toda la paciencia guardada. Así que uh, esta, esta mañana a la luz de este pasaje trataremos de ver algunos principios que nos van a ayudar a, a ver los beneficios de tener y de mantener la paciencia. La vida cristiana, como muchas de las acti actividades de la vida diaria, están sustentadas sobre promesas. El matrimonio, aun y cuando es un acto formal que... se lleva ante una autoridad y se firma el compromiso en un documento, la pura verdad es que lo que lo hace perseverar, lo que lo hace fructificar y crecer, es el compromiso que una persona ha mostrado a otra persona y la confianza que ambas personas tienen en esa promesa. La promesa matrimonial, como muchas promesas, Solo son válidas y solo uh, son reales en la medida que las personas que suscriben o que celebran esa promesa o ese pacto pueden confiar. Y por confiar pueden esperar que se cumpla la promesa. La vida cristiana, como dije, uh, depende de, de promesas. No tenemos el tiempo, pero si pudiéramos en esta mañana compartir promesas, uh, sería muy buen tiempo el que usaríamos compartiendo y no terminaríamos. El apóstol Pedro dice que tenemos en la palabra de Dios uh, preciosas, grandísimas promesas. El punto, hermano, no es si tenemos o no promesas, sino si podemos creer y esperar a las promesas. La persona de, de Abraham es un buen testimonio de, de un hombre de fe, de un hombre que si queremos destacar a alguien que hubiera tenido fe, pues es desde luego Abraham llamado así el padre de la fe. Apenas en el capítulo 15 habíamos dicho que en medio de los temores Abraham recibió de parte de Dios palabras de aliento y le dijo, no temas Abraham, no temas, yo soy tu escudo. y tu galardón será sobremanera grande, y le sacó en la, en, en la noche estrellada de aquel día para que viera las estrellas, y le, y, le, y le comparte el Señor a este reto, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Cualquiera pensaría que, desde luego, el ánimo de Abraham estaba renovado, y, y en ánimo renovado, Podría pensarse que estaría su fe fortalecida. Pero lo cierto es que cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando enfrentamos situaciones difíciles en la familia, una de las preguntas que nos asaltan es, ¿dónde está Dios? En medio de la necesidad. Cuando falta el dinero. Cuando falta la salud. Cuando lo que teníamos lo perdemos. Cuando hay pérdidas de vida, de personas que amamos. Cuando hay injusticia, cuando las cosas no resultan como nosotros esperamos, cuando tenemos confianza en algo y luego se frustra esa confianza y se pierde la esperanza. Una de las preguntas que nos formulamos es, otra vez, y Dios... dónde está, por qué no estaba allí, por qué no me contestó, por qué no respondió, por qué no impidió la tragedia, por qué no me proveyó a mi necesidad. Yo lo necesitaba en ese momento y en ese momento esperaba su respuesta, no sus razones, su respuesta. Es lo que quiero. Y así transcurre nuestra vida entre entre la fe y la falla. Entre la fe y la duda, entre el creer y la incredulidad. Y algunas veces nuestra fe está elevada, está en un estándar alto y algunas veces ah, tenemos que reconocer nuestra fe no está no, nada más en el suelo, a veces parece que aún profundiza en su suelo y no hallamos ah, nada ni una pizca de fe donde otra vez tomarnos y levantarnos. El pasaje que vamos a ver en esta mañana eh, espero que nos ayude. a desarrollar paciencia en las promesas de Dios. La proposición del mensaje es, porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios es fiel a sus promesas. Si ¿Sí pueden leerlo, tal vez nos ayuda a recordarlo. Porque Dios es fiel a sus promesas, debemos esperar pacientemente a que Dios haga lo que tiene que hacer en su tiempo y a su manera. Esperar pacientemente. Que Dios haga lo que tiene que hacer. Dos factores importantes sobresalientes en esa espera. Que Dios haga lo que tiene que hacer en su tiempo y a su manera. Tiempo y manera son dos cosas que debemos considerar y en las cuales nos debemos a afirmar, si es que en efecto queremos aprender, paciencia. Vayamos al pasaje entonces uh, y vamos a ver en primer lugar, número uno, el aplazamiento de la promesa. El aplazamiento de la promesa. Probablemente cuando Dios le da a Abraham la promesa de una descendencia incontable, Y una vez más confirmada la promesa en aquella noche en la cual le hace ver las estrellas, Abraham habría dicho, es seguro que Dios habrá de responder ahora de inmediato. Ya me hizo una vez la promesa, ya me ha confirmado otra vez la promesa. No solamente uh, lo ha hecho una vez, lo ha hecho dos veces, ya es el tiempo, sin duda, es el tiempo en que Dios va a, a contestar. Pero para sorpresa de Abraham, como debería ser muchas veces... o como no debería ser para nosotros una sorpresa, a veces Dios aplaza su promesa. Dios no cambia su promesa. Dios no altera su promesa. Dios no falla su promesa. Pero Dios sí tiene el derecho y se reserva el derecho de aplazar su promesa. Una de las maneras como Dios contesta las oraciones, según repetimos, la mayoría de nosotros es, espera, espera. De las tres maneras que Dios tiene para responder, nos gusta cuando Dios dice sí. Y probablemente algunas veces podríamos aceptar no, pero con más dificultad aceptamos esperar. Por naturaleza somos impacientes y tenemos, tenemos como a nuestro obstáculo el saber que el tiempo corre inexorable y estamos tan apremiados por el tiempo. El tiempo es en verdad una presión para todos en muchos de los aspectos. En la vida, eh, en la vida del estudiante, el estudiante ya quisiera a terminar a la carrera, ya quisiera estar en un empleo, ya quisiera estar en una situación de ser un ejecutivo y ganar dinero. En el tiempo de la juventud, el joven ya quisiera encontrar la pareja, ya quisiera casarse, ya quisiera estar establecido y edificar una familia. Y así y así tenemos todos planes que queremos desarrollarlos y tenemos problemas cuando el tiempo corre inexorable y no tenemos lo que queremos. Vamos a la palabra de Dios y ahí está la promesa. Pero encontramos con, con frecuencia que la promesa se aplaza. Una y otra vez se va postergando de parte de Dios y Dios lo hace de manera muy deliberada, de manera muy planeada, con un propósito muy definido, pero al fin y al cabo el problema es que nosotros, para Dios no corre el tiempo, Él es eterno y nosotros tenemos tanto, tanto apremio que queremos las cosas rápido, ya. Dios aplaza la promesa. Y cuando la promesa se aplaza, inciso A, viene la ansiedad por la falta de paciencia. La, la, la impaciencia tiene una manifestación de carácter emocional. Una de las expresiones de la, de la impaciencia es la ansiedad. Es la ansiedad. Comenzamos a, algunas veces a frotar nuestras manos, comenzamos a alargar nuestra vista, comenzamos a inquietarnos, nos levantamos, nos sentamos, nos movemos de un lado y nos movemos a otro lado. Las razones, estamos impacientes. Las situaciones, uh, el, el, el, el sueño nos, nos abandona, la paz uh, nos deja y estamos allí tan inquietos. Y vienen las preocupaciones a causa de la ansiedad. No estéis afanosos, no estéis ansiosos, no os preocupéis, echad vuestra ansiedad sobre mí, esto es lo que dice el Señor, yo tengo cuidado de vosotros y la verdad es en medio del problema, cuando estamos en la dificultad, cuando algo está afectando y amenazando la vida personal o la vida familiar, caemos en la ansiedad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es una promesa de parte del Señor. El mantener en paz nuestros pensamientos y nuestros eh, corazones es una promesa de parte de Dios. Pero perdemos fácilmente la paciencia a causa de la ansiedad. La ansiedad nos, eh, nos domina y, y algo de esto estaba, estaba pasando no solamente en la vida de Abraham, pero en la vida de Sarai. Ella sabía que, que ella tenía una parte protagónica en la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham. Y ella, sin duda, pensando como esposa fiel y leal y amante de su esposo Abraham, se sentía culpable. Y tantas veces se vería a sí misma y se vería a su cuerpo deshecho y desahuciado. Y se preguntaría, ¿por qué Dios me hizo una mujer estéril? Una mujer estéril en la cultura hebrea era una, una mujer marginada, era una mujer objeta, objeto de menosprecio. Y Sara cargaba con esa pena. Había esperado, y en su opinión, había esperado suficiente. No quisiera que Dios faltara, no quisiera que Abraham se frustrara, pero ya esperé demasiado. Ya esperé demasiado. Y Sara cayó en la ansiedad, la misma ansiedad que le transmitió Abraham. Y en los problemas familiares, hermanos, cuando, cuando los líderes en la casa, cuando el esposo o la esposa, cuando los padres uh, no aprenden a, a desarrollar la paciencia y a confiar en la promesa, La ansiedad de los padres es la ansiedad de los hijos. Los, los hijos actúan según lo que ven que los padres hacen. Y si los padres se desesperan, si sí van a la iglesia, si sí leen la Biblia, si sí se llaman cristianos. Pero si no confían en el Señor, los hijos tampoco aprenderán a confiar en el Señor. Es vital, es crucial la actitud que mantenemos en medio de los problemas en relación a la paciencia. No estéis afanosos, es el llamado de la palabra de Dios. No estéis ansiosos, pero otra vez, la ansiedad es la expresión de la falta de paciencia. Y si sobe, la amenaza de que no se cumpla la promesa. ¿Por qué estaba ansiosa Sara? ¿Por qué estaba ansioso Abraham? Había una amenaza que pesaba sobre ellos. La amenaza otra vez del tiempo, la amenaza de la, de la condición natural, la amenaza de la, inferti, de la infertilidad, la amenaza uh, de, de las condiciones y de las circunstancias objetivas y claras que estaban sucediéndose en la vida de Abraham y de Sara la amenaza de que no se cumpla la promesa. Estaban no solamente ansiosos por ellos. Qué triste es que a veces lleguemos a esa posición, a esa condición. Estaban ansiosos por Dios, preocupados por Dios. ¿Y qué va a pasar si Dios queda mal? Probablemente lo que lo que está pasando es que, que nosotros quizá estamos haciendo una incorrecta interpretación de lo que Dios ha dicho. Ahí está la promesa de Dios, pero Abraham habrás considerado que que no estás entendiendo bien lo que Dios ha dicho. Ahora te quiero preguntar una cosa. Diría Sara a Abraham. Estoy no parafraseando. Estoy solamente tratando de de imaginar el diálogo entre entre una mujer ansiosa, un hombre. ansioso, preocupada, una pareja, porque la promesa está aplazada. Dime, Abraham, ¿te dijo Dios, te dijo Jehová, que te daría descendencia en mí, o nada más te dijo que te daría descendencia? Abraham diría, no lo había pensado. Déjame tratar de recordar lo que el Señor dijo. Pero hasta donde recuerdo, él, él dijo, Abraham, haré de ti una nación grande. Parece que la promesa se enfoca en mí. Ahora que entiendo, parece que no se enfoca en ti. Ah, bueno, eso es otra cosa, Abraham. Quizá estamos entendiendo mal. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensamos? En una alternativa. Alternativas es en lo que se nos, uh, se nos, se nos viene a la mente pensar. Personas vienen para, para darnos apoyo y consejo y nos plantean, ¿has pensado en otra alternativa? ¿Has considerado otra opción? Y Abraham comenzó a considerar otra opción. No queremos que la fama de Dios decaiga. No queremos que la popularidad de nuestro Dios se pierda. Queremos que Él sea fiel y queremos que Él siga siendo fiel. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar que hay probablemente una, una alternativa más. La amenaza de que no se cumpla la promesa. C. La angustia por la espera prolongada. No solamente es, es la, la ansiedad, no solamente es que la ansiedad se provoca por la a, inminente amenaza de que la promesa no sea cumplida, pero la angustia que provoca la espera prolongada, espera prolongada. Como dije, nos hace caer en una crisis, en un estado de no solamente ansiedad, sino preocupación extrema para llevarnos en la condición de la angustia. La angustia tal vez es algo que va más de la de la profundidad, va no solamente a la a la parte emocional, sino a la parte espiritual, allá suyace en el alma la angustia. Mi alma está angustiada, decía el salmista, angustiada a veces se describe como una emoción al extremo, y eso es eh, lo que lo que sucede cuando volteamos a los lados, miramos hacia arriba o hacia abajo en todas direcciones, y Dios parece que está callado y que no. está haciendo nada. Nada más lo que está haciendo es aplazar la promesa y provocar la ansiedad y la angustia. El salmista dice una vez y otra vez me siento en gran aprieto. Estoy en apremio. Estoy en estrecho. Siento la pared de un lado y de otro lado y de frente y a mi espalda. No tengo tiempo ni tengo espacio de movimiento. Dios no me contesta. Y ante una situación de esta naturaleza, entonces, buscamos nosotros a la, la, la solución al problema. Número dos, el apresuramiento. Cuando de parte de Dios hay aplazamiento, Y de parte de nosotros hay ansiedad y angustia, porque Dios aplaza la promesa. La primera cosa que nos viene a nosotros es apresurarnos, el apresuramiento de la persona. La persona allí está en la, en la condición de sentir, sentir la ansiedad y hay que hacer algo, hay que hacer algo. Necesitas moverte. Necesitas decidirte, necesitas tomar acción, y desde luego hay, hay, hay situaciones en que es necesario hacer, pero no estoy hablando, hermanos, en los términos nada más ordinarios, estoy hablando en los términos extraordinarios, donde Dios ya dio la promesa, donde Dios ya dio la palabra, donde Dios ya dio la respuesta, donde Dios ya dio la solución, donde Dios ya incluso dio la confirmación, donde Dios ya dio la ilustración, y le dijo a Abraham: así como las estrellas, o así. como la arena del mar, será tu descendencia. Te corresponde creer y te corresponde esperar. Espera. Cree. Espera. Y sigue creyendo. ¿Qué es el apresuramiento? Inciso A. Es el anticipo a Dios. Anticipo a Dios y a su palabra. Sí. Dios ha dado su palabra. Pero antes que, que, que tener que creer a la palabra, tengo que creer a la circunstancia. Porque vienen personas y me dicen, mira, sé realista, mira, observa a la verdad, Abraham. Hay que ser, hay que tener sentido común. Eres un anciano. 86 años. Tu esposa es estéril. Han pasado 10 años desde la promesa y no ha pasado nada. ¿Vas a seguir esperando? Y viene entonces ese, esa presión social, esa presión familiar. Y yo no digo, hermanos, a, a veces la familia y a veces los amigos en la sociedad son personas bien intencionadas. Tienen en verdad una buena intención, una sana intención respecto de la situación y respecto de nuestra persona. De buena fe vienen con nosotros, nos hablan y nos dan su consejo. Pero el problema no es si hay buena fe de parte de ellos, si tienen buenas intenciones, si son buenas sus opiniones, si parecen sabios sus consejos. El tema es si nosotros estamos dispuestos a esperar a la palabra de Dios o si nos apresuramos y nos anticipamos. A la palabra de Dios. Ese es el punto. Y cuántas veces allí está la palabra, no tiene duda, no hay lugar a interpretación, está clara la palabra, es contundente la palabra. Pero no creemos a ella y nos apresuramos a que se cumpla. Y al apresurarnos a que se cumpla, nos anticipamos. A la palabra. Como digo Dios. Emplea y repetidamente vemos esta. Esta manera de Dios. Este método de Dios. De hacer que, que la promesa se extienda. Perfeccionando nuestra fe. Probando nuestra fe. Permitiendo desarrollar nuestro carácter. Ayudándonos a crecer. Y a madurar. Sarai, mujer de Abraham. No le daba hijos. Esa era la verdad. Y eso la tenía angustiada. Y ella tenía una sierva egipcia. Que se llamaba Agar. Por primera vez en el texto. Entra en la. En el rol protagónico del pasaje. Este personaje. Hasta ahora el principal personaje de la escena es Abraham y Sarai. Pero ahora por decisión y por disposición de Sarai y de Abraham introducen al, al trama de la escritura a este personaje una sierva entre muchas siervas que tenían porque recuerden ustedes que Abraham había salido de Egipto Inmensamente rico, era poderoso en bienes, había además menospreciado los despojos de los reyes y de los reinos que había dominado para liberar a su sobrino Lot, de manera que era un hombre poderoso y tenía muchos siervos y muchas siervas. Pero una, una ya ocupaba el pensamiento de Sara. Sara ya había investigado entre las leyes de Mesopotamia. Sara ya se había cerciorado y había tal vez eh, convencido, según los códigos de Amurabi decirle a Abraham, así y así dice la ley y así y así dice la tradición y así y de esta manera hacen los pueblos y de esta manera es, es posible, es factible, es legal, es moral, es práctico que hagamos también nosotros. Y a veces ante la palabra de Dios y frente a la palabra de Dios, hermano, está la filosofía popular. Y a veces frente a la palabra de Dios está la ley. Como dirían los abogados, y la jurisprudencia. La doctrina, por otro lado, y la opinión de personas sabias. pero ni los buenos consejos, ni las personas ancianas, uh, ni la moral, ni la costumbre, ni los principios generales, ni la ley, ni la jurisprudencia, ni ninguna otra cosa formal, por más que parezca que tiene uh, lealtad y veracidad, es igual y mucho menos puede ser superior a la palabra de Dios. La palabra de dios está por encima, el, el punto es hermano, si creemos a lo que dice otra vez la palabra de Dios o si en el afán nosotros de que las cosas resulten para que la palabra de dios sea confirmada, nosotros nos anticipamos a su palabra y esto es lo que Sara y esto es lo que Abraham están pretendiendo al considerar como vemos nosotros esta.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 El anticipo a Dios y a su programa. No es solamente eh, eh, anticiparse a la palabra, pero es anticiparse al programa. Hermano, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es invariable, porque Dios es inmutable. ¿Es cierto? Dios es inmutable. Y con eso estamos diciendo que Dios no cambia. Y si Dios no cambia, hermano, no cambia en su persona, no cambia en su carácter, no cambia en sus promesas, no cambia en su palabra, no cambia en su pacto, no cambia. Dios no cambia. Y Dios había diseñado un programa. Y en el programa de Dios, aunque no había revelado todo el programa Abraham, Le había dicho a Abraham, te daré una descendencia que será como las estrellas del cielo. A ti te daré esta descendencia. Ahora Dios no le dijo a Abraham que sería en Sara. Pero Abraham debió haber creído y debió haber confiado. Que Dios es un Dios institucional y que Él había establecido el matrimonio como una institución divina. Y que no sería de una manera ajena, ni sería de una manera in, impropia, inadecuada, a, a, pagana, como Dios hubiera querido hacer las cosas. Si Dios no cambia, haría las cosas exactamente a la manera de Él. Y por eso decimos, hermano, paciencia no solamente implica esperar el tiempo, paciencia implica sujetarnos al modo. Tiempo y modo. Son dos cosas fundamentales. Y Abraham se está olvidando de una cosa. Se está olvidando de que Dios tiene un programa y él está, juntamente con Sarai, anticipándose al programa. Anticipándose al programa. Y hermano, siempre que usted o yo o cualquiera de nosotros se anticipa al tiempo y al modo de Dios, se anticipa a la palabra y al programa de Dios, siempre habrá consecuencias negativas para nuestra vida. Y lo más triste, porque estamos en el mes de la familia, es que las consecuencias que afectan a nuestra vida van a afectar a nuestra familia. Y las consecuencias que afectando a nuestra persona también afectan a nuestra familia, van a afectar a nuestras generaciones. Y usted ya puede ver... Ahora sí que usted se puede anticipar al, al pasaje y puede ver la tragedia que fue para Abraham, Sara, Isaac, Ismael, judíos, árabes y nosotros el anticiparse a la palabra y al programa. El apresuramiento de la persona nos lleva al anticipo, a Dios y a su palabra. El apresuramiento de la persona nos lleva al anticipo, a Dios y a su programa. El apresuramiento de la persona nos lleva a la ayuda que Dios no pide. Y si eso sé la ayuda que Dios no pide. Hermano, Dios no está esperando nuestra ayuda. No espera a nuestro favor, Dios no espera que nosotros eh, entremos en actividad para, para componer lo que Él no podría componer. Dios no está allí a la expectativa de haber ahora, eh, perdí la idea, perdí la noción del tiempo, no sé qué va pa a pasar, no sé qué puede suceder, ¿podrías ayudarme? Dios nos hace colaboradores en algunas áreas De, de, de la vida ministerial en su plan, en su programa, pero en el programa que él ha diseñado a una manera. Dios no va a alterarlo. Dios lo va a, a mantener inmutable otra vez y él no necesita ayuda. Pero parece ser que Abraham y Sara están tan angustiados y están tan apresurados, están tan apremiados que ahora quieren ayudar a Dios. Versículo 3 Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Verso 4 Y él se llegó a Agar. Abraham sabía que había una sola condición moral para acceder a la petición de Sarai. Y esta era que Sarai estuviera de acuerdo. Abraham se justificaría en el hecho de decir, mira, no solamente está de acuerdo, ni siquiera es iniciativa mía. Está por demás pedir su consentimiento. Es ella quien tiene la idea, es ella quien promueve la idea, es ella quien me hace el planteamiento. Así que entonces, si esto es de esta manera, probablemente viene de Dios. No es que a veces nosotros creemos que la voluntad de Dios Depende de las circunstancias. Y si las circunstancias son favorables, eso quiere decir que Dios lo está permitiendo, y si Dios lo está permitiendo, eso quiere, eso quiere decir que Dios está de acuerdo. Y así lo razonamos. Pero otra vez, su palabra es como su persona, inmutable. Infalible. Y ahí está entonces a Sarai... Y ahí está también Abraham aceptando que es necesario darle una ayudadita a Dios. Inmediatamente después, encontramos cómo Abraham y Sara se están desviando del plan original. Número tres, el abandono del plan. El abandono del plan. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo los problemas a causa de las malas decisiones y a causa del cambio de dirección en la vida de la familia no se dejan esperar. Como no se dejaron esperar en la vida de esta familia. Ahí están desviando el plan de Dios, ahí están anticipándose a su palabra y a su programa, y entonces comienzan a experimentar el problema uh, de las consecuencias de las malas decisiones. Y ahora, Sarai. ¿Encuentra que hay paralelo entre Sarai y Eva? Entre Abraham y Adán, entre Adán, Abraham y nosotros. Ahí está una una vez más Sarai hablando con Abraham. Yo traté de ayudarte, Abraham. Abraham, todo el sacrificio que yo he hecho lo he hecho por amor a ti. Yo no esperaba que esta mujer, que es mi sierva, ahora actuara menospreciándose, menospreciándome, y ahora resulta que ella se burla de mí. Y ahora ella se siente la señora de la casa. Y ahora no me gusta que tú tengas ninguna atención. Ella es sierva, no se te olvide, yo soy la esposa. Y, y entonces... Eh, Abraham, como buen esposo, que no quería mayores problemas con la esposa, le dijo a la esposa, ¿qué le dijo? Fíjense, ¿qué le dijo? ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué audaz Abraham? Versículo 6, ahí estamos, en el, en el versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Y respondió Abraham a Sarai. He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y decía que, que audaz Abraham le da todas las facultades, le da todos los atributos a, a su esposa Sarai, y le dice, es una sierva, en efecto, está en tus manos, haz lo que te parezca. No tiene ni qué consultar conmigo, yo no quiero tener problemas contigo a causa de la no el problema no es la sierva. el problema otra vez es la desobediencia. El problema es otra vez las decisiones mal tomadas. Ahora están experimentando las consecuencias y las consecuencias serán naturales. La sierva se siente desde luego superior a la señora, porque ella sabe que la señora, además de ser anciana es estéril y ella además de ser joven. tiene la posibilidad de darle descendencia a Abraham. Abraham, por otro lado, a la opinión de Sara ha perdido la atención que tenían con Sara, ha volcado la atención hasta esta mujer porque ahora él piensa que esta mujer, de acuerdo con la con el plan de Sara y de él, va a ser la madre de muchedumbre de gente mediante la cual Dios va a cumplir la promesa. Y no es extraño que Abraham Ahora tenía atenciones no de sierva para Agar, sino que tenía atenciones de señora Agar. Y Agar, pues simplemente actúa en consecuencia. Y Sara comienza a ver el menosprecio de Agar. ¿Qué estamos viendo? Problemas familiares por fallas en las decisiones. Decisiones fallidas. Traen relaciones familiares falladas, de consecuencia natural. No, no falla eso, va a suceder tarde o temprano, se van a manifestar uh, los problemas. Eh, encontramos ahí a Abraham abandonando el plan de Dios, tomando su propio plan, sus propias ideas, y entonces uh, llegamos ahí justo al inciso A, estamos en el punto 3, el abandono del plan. ¿Y cuándo se abandona el plan? Cuando Abraham acepta la propuesta, ¿qué debe haber hecho Abraham? ¿Quién era el líder de la casa? El líder espiritual, Abraham. Hermano, no es extraño que Sarai como, a, como Eva vinieran a Adán y Abraham y le dijeran tal y cual cosa. Lo que resulta extraño, hermanos varones. es que el varón, siendo la cabeza espiritual de la casa, no mantenga la dirección correcta, no mantenga las manos en el timón y diga, así y así ha dicho Jehová. Yo tengo la responsabilidad espiritual de la casa. Y por tanto, no es que se va a hacer como yo digo, es que va a ser como Dios dice. Sarai, quítate esas ideas de la cabeza. Pero Abraham mostró debilidad delante de Sarai. Y no solamente muestra debilidad, sino que en su debilidad, Sarai le convence. Y en convencerle, Abraham acepta la propuesta. Y en aceptar la propuesta, abandona el plan original. Y sigue, un plan diseñado por los hombres, Abraham y Sara. Y comienza ahí el descenso. Abraham acepta la promesa, se viene una serie de, de, de conflictos intrafamiliares. Se comienzan a, a crear problemas que no había, la paz en la casa se rompe, ahora Sara y Abraham están en un conflicto continuo. Hay enemistad entre Sara y Agar y hay enemistad entre Abraham y Sara. Problemas familiares a causa de malas decisiones. decisiones que no son congruentes y correspondientes al plan y al programa de Dios, van a hacer que la familia tenga problemas. Y ahí encontramos a, la, a, a esta familia enfrentando serios conflictos. Ahora, ¿cuál es la reacción de Sara? Sara dice, yo soy la esposa, yo sigo siendo la señora. Por tanto, afligía a Agar. ¿Y cómo la afligía? ¿Cómo, cómo piensa que, uh, que una señora ama puede afligir? a otra señora, sierva. No era la única sierva, había muchas siervas, pero especialmente afligía a esta sierva, porque aquella, esta sierva que le había provocado la simpatía para proponerla como esposa, seguramente tenía muchos atributos, muchas buenas actitudes. Era una mujer noble, era una mujer buena, era una mujer joven, era una mujer bella, era una mujer diligente. Agar tenía muchas virtudes, porque Sara la escogió entre todas. Pero ahora Sara ya no la ve de la misma manera. Ahora Sara la ve como una mujer orgullosa, de malas intenciones. Me está ganando el corazón de mi esposo. Me está quitando privilegios en casa. Al rato va a resultar que ella va a ser la señora y yo voy a ser la sierva. Pues era normal que Sara pensara de esa manera. Estos son los conflictos emocionales que provocan las malas decisiones. No se prevén, hermano, no se piensan en las consecuencias cuando se toman las malas decisiones, pero consecuencias siempre vienen por malas decisiones. Entonces, Sara hace lo que una ama puede hacer, afligir a la sierva. Y entonces, ¿cómo aflige a la sierva? Agar, limpia aquí. No limpiaste bien, te he dicho muchas veces que limpies mejor. Pero mira cómo está, limpia otra vez, y otra vez. Y ve aquí, y ve allá, y la letrina no está limpia. Pero señora, es que yo nunca he limpiado la letrina. Pues te toca hacerlo. Ya está bien que hagas las cosas que debes hacer. Y da instrucciones para que maltraten a Agar. Y esto es lo que implica afligir. Afligirla no era solamente mirarla con menosprecio, al contrario, Agar miraba con menosprecio a Sara, Pero Sara tenía la autoridad y además tiene la autoridad delegada que Abraham le dice: ¡Qué peligroso! ¿Qué le dijo otra vez? Haz como te parezca, haz lo que quieras. A mí no me preguntes, haz lo que quieras. ¿Así? ¿Ah, pues va a ver a Agar, ¿quién es Sarai. Y la comenzó a afligir. La comenzó a afligir. ¿Y qué provoca con la aflicción? Estamos otra vez allí en el punto 3. Abraham acepta la propuesta. Inciso B. Agar abandona sus patrones. Entonces encontramos a Agar. ¿Qué haciendo? ¿Qué dice el texto? Verso 6, ahí segunda parte. Y como Sarai la afligía, ¿Qué hizo? Huyó de su presencia y agar dijo está bien, basta ya, no tengo que estar en esta casa. Se dicen, se dicen cristianos, pero mira, nomás injustamente, yo soy víctima, nada más. Yo no, yo no hice esa esa propuesta, esa, esa fue idea de Sara. Ella me planteó la propuesta, yo no tenía alternativa, yo acepté nada más. Y luego ella lo planteó con su esposo. Su esposo estuvo de acuerdo. Me estaban usando nada más. Y después de todo me están maltratando. Me iba mejor en Egipto que en Canaán. Hay patrones mejores que estos. Ya los he visto allí discutir. Ya cambió bastante el carácter de Sara. No es la mujer noble que yo conocí. Ahora es una mujer amargada. rencorosa que maltrata a sus siervos. No vale la pena seguir. Hermano, el testimonio del matrimonio para Agar se había perdido. Aunque era una tradición el plan de Sara y de Abraham, Agar sabía que ese plan no podía ser Plan de Dios y que era solo plan de los hombres. Y agar frustrada y decepcionada, como puede pasar a veces en, en, la, en la vida familiar. En la vida familiar, hermano, no solamente está la familia a. Uh Nuclear en el sentido de los hijos y los padres. En la familia también hay a veces familiares agregados a la casa. Algunas veces personas que sirven en la casa, que trabajan en la casa. A veces hay personas que por alguna razón pasan un tiempo en la casa. Y cuando están en el seno de la casa es cuando mejor se dan cuenta de quién es cada quien que vive en la casa. Nuestras decisiones y nuestras acciones, buenas o malas, pueden afectar de manera grave, no solamente a la familia, sino a terceras personas involucradas en la familia. ¿Está de acuerdo? ¿Está conmigo en la idea? Ahí está la sierva, hermana, sufriendo las consecuencias de las malas actitudes de Sara. Y Abraham no hace nada, y no dice nada, porque él le dejó toda la autoridad a Sara. Y Abraham huye, y Sara Agar huye. Entonces Agar abandona a sus patrones. Y Agar, y y Agar y Sara se separan, se, se, se van a bifurcar los caminos. Y Agar y Sara van a representar en lo sucesivo dos pueblos, inciso C. Agar y Sara representarán dos pueblos. Más allá, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, hablando acerca de, la, de Agar y acerca de Sara, usa esta alegoría para ilustrarnos la ley y la gracia. Dos pueblos, dos programas, derivados de esta escena del capítulo 16 del libro de Génesis. Y ahora encontramos a Agar huyendo de la presencia de Sara y de Abraham. ¿Hizo bien Agar en huir? No, no hizo bien. ¿Huyó movida por qué? Por el maltrato de Sara. Pero hermano, toda persona toda persona que caminaba con, con Abraham, aunque fuera a la sombra de Abraham, alcanzaba la bendición de Abraham. Y Agar, por ser sierva, tenía la bendición y el privilegio de ser sierva de la casa de Abraham, Las promesas que Dios le había dado a Abraham se extendían hasta Agar. Pero ahora por una mala decisión de Sara y de Abraham, provocan también la aflicción de Agar, y Agar también toma una mala decisión de huir de la casa de Abraham. Y cuando está huyendo de la casa de Abraham, llegamos entonces al punto 4 del sermón. La acción de Dios a favor del pecador. La acción de Dios a favor del pecador. Y ahí encontramos a Agar huyendo delante de Sarai, su señora. Versículo 9. Leamos juntos el versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Y ahora, hermanos, encontramos un hecho aquí sobresaliente. Por primera vez, el ángel del Señor. Aparece a una mujer que no es judía. Aparece a una mujer egipcia. Aparece a una mujer pagana. Y ese es el inciso A. El acercamiento de Dios a una mujer pagana. El acercamiento de Dios a una mujer pagana. Y comienza usted a vislumbrar, hermano, otra vez. Esto debe alentar nuestro corazón y... y... ...del fracaso humano y de la tragedia provocada por las malas decisiones del hombre. Entra en acción la misericordia y la gracia de Dios. No hemos venido estudiando esto a lo largo de la escuela dominical. Una vez... Y otra vez, y ahí está, no se cambia la, la, la, la escena de parte de Dios, cambia la escena de parte del hombre, de parte de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y Dios en su misericordia y actuando conforme a su verdad, viene para acercarse a esta mujer que está en el abandono total, a merced del desierto. Y de los depredadores que habitaban en el desierto, sola, sin la aparente ayuda de nadie, excepto la gracia de Dios. Y viene el ángel del Señor, viene el ángel de Jehová, el que solamente acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Viene también en su misericordia para rodear a una persona que está en extrema necesidad. que es víctima de una circunstancia en la que también, desde luego, tiene culpa. Pero la gracia de Dios no mira eso. Mira nada más el estado de extrema necesidad y viene la ayuda de esta mujer. Y ahí encontramos al ángel del Señor. Viene no solamente y se acerca allí con Agar y le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero antes de esto, estábamos en el verso 7, ¿verdad? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Esta mujer iba de regreso a Egipto. El camino nos indica la dirección donde ella iba, y iba de regreso a Egipto otra vez, y ahí la encontró el ángel del Señor. Versículo 8. Va a leer conmigo el versículo 8. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sara, mi señora. Note cómo le llamó el ángel del Señor. ¿Cuál era el espíritu de Agar cuando vivía en la casa de Sara? El espíritu de Agar, ¿cuál era? De soberbia, ¿verdad? De orgullo, de altivez. ¿Cómo se creía? Se creía señora y estaba menospreciando a Sara la señora. ¿Y qué era Agar? Sierva, pero parece que se le había olvidado que era sierva. Y cuando el Señor la encuentra en el desierto, le recuerda a Sara, a, le recuerda a Agar que era. Y note usted que en la primera, a, la primera alusión que hace a ella, le dice el ángel del Señor Agar, sierva de Sarai. No olvides que eres No olvides que eres. No importa en qué posición estés. No importa qué bienes tengas. No olvides quién eres. Pablo no olvidaba quién era y refería a su título como siervo. Agar el mejor grado Y el mayor título es ser siervo. Es una bendición y debería representarlo para ti ser sierva de Sara. Aunque era mala decisión de Sara y de Abraham, tu deber de sierva era seguir siendo sierva. Y tu condición de sierva era seguir siendo sumisa a tu señora. Y, y noten, hermanos, cómo el Señor no cambia los planes. Son de la manera que son siempre y para todas las personas. Agar, eres sierva. Vuélvete. En tu condición de sierva. Y ponte sumisa. ¿De, ¿De quién huyes? De Sara. ¿Por qué? Porque me aflige en su condición de señora. ¿Y tú qué eres? Soy sierva. Y qué debes hacer estar sumisa y qué haces estoy huyendo el acercamiento de dios a una mujer pagana inciso si ve el acorralamiento de agar por las preguntas, el acorralamiento de agar por las preguntas y dios hermano cuando se acerca a una persona le colma le rodea le. le Uh, le pone en estrecho para darle la oportunidad de que entienda y vuelva en sí, como al hijo pródigo lo dejó en la condición de indigente, en una posición extrema de hambre, para hacerle reaccionar y volver en sí. Y le formula el ángel del Señor, Agar, preguntas muy sencillas, pero muy directas. Preguntas muy simples. Volvamos a las preguntas. Versículo 8, ahí estamos. Vamos a leer las, las, eh, el, el versículo completo. Ahí están las preguntas. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahora, hermano, cuando Dios quiere poner a una persona en el sitio adecuado para que esta persona... llegue a buscarlo a Él y conocerlo como lo que Dios es, le hace entender dos preguntas básicas. Dos preguntas que toda persona debe responder. Nosotros aquí deberíamos responder esas preguntas si es que tenemos una respuesta a la pregunta. Dos, dos preguntas simples. ¿Cuáles? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ahora responde. ¿De dónde vienes? Considera tu origen, examina tu procedencia, analiza la estación de donde partiste, dónde de dónde vienes, quién eres. Sierva de Sara. ¿De dónde vienes? Huyo. De la presencia de Sara. ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Hay una respuesta que Sara diera aquí a esta a, a, a esta pregunta. Simplemente en, en esa pregunta está abierta a la respuesta que cualquier persona debe buscar dar a la pregunta. La pregunta queda abierta para Agar y queda abierta para nosotros, ¿a dónde vas? Si tú sigues en tu camino de regreso a Egipto, ¿A dónde vas a parar? Y tú sabes lo que representa Egipto. Y sabes que Egipto representa el mundo y los afanes del mundo. Las cosas que el mundo ofrece, las luces de Sodoma y Gomorra, que ya fueron una experiencia dolorosa en la vida de Lot, son también las luces de Egipto que van a ser dolorosas para ti, aunque seas egipcia, ya habías salido de Egipto. Estabas en el ambiente y bajo la protección de Abraham y de la promesa Abraham. ¿A dónde vas? Tal vez tú como creyente, hermano, ya dejaste Egipto hace tiempo. Pero estás en la ruta de la vida cristiana y estás probablemente en el desierto de la vida cristiana. Y en el desierto de la vida cristiana te parece que la vida cristiana es dura. Y te parece que algunas veces es dolorosa y comparas las ollas de Egipto. sus palacios y sus lujos, su fertilidad y su abundancia. Y tienes otra vez en, en, en, el, ah, en el andar de la vida diaria el dilema de ir adelante en medio del desierto o de volverte otra vez, Egipto. Te parece duro el trato de Sara y quieres ir al trato del faraón. Después de todo en Canaán y en Egipto, tu condición no va a cambiar. Aquí eres esclava y allá también. Aquí tienes un amo, un amo que te parece duro, pero allá tienes un amo que va a ser más duro. Porque el mundo es un amo duro y cruel. ¿A dónde vas, Agar? ¿A dónde vas creyente cuando, cuando te cansas de andar en la vida cristiana? ¿A dónde vas creyente cuando te parece que las promesas de Dios están lejanas? ¿A dónde vas creyente cuando no ves la respuesta inmediata de Dios? ¿A dónde vas cuando se te agota la paciencia y quieres volver sobre tus antiguos pasos? ¿A dónde vas? Dios quiere acorralarte para arrancarte una respuesta. Mejor que pienses bien la respuesta, especialmente por las consecuencias. Finalmente, inciso C, el arrepentimiento de Agar de sus pecados. El arrepentimiento de Agar. Le dijo también el ángel de Jehová, versículo 10, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael porque Jehová ha oído tu aflicción. Por la gracia de Dios, Dios alcanza a Agar. Agar no se ha dado cuenta y está embarazada. Agar lleva un hijo de Abraham. En la gracia de Dios y, la, y el amor de Dios por Abraham, alcanza también a Agar. Y en el deseo de Dios de ser fiel al pacto unilateral que celebró con Abraham, Dios quiere bendecir a la simiente de Abraham en el seno de Agar. Y ahora Dios le dice a esta, a esta mujer, vas llevando la simiente de Abraham, mi hijo. Y yo he dado una promesa a mi hijo Abraham. Y no importa. Y miren ustedes la grandeza de la gracia de Dios. No importa las malas decisiones de Abraham, no era esto el plan original. Pero aunque el plan original cambió a causa de las decisiones malas de Abraham, yo tomo la simiente de Abraham y tú por ser la portadora de su simiente, a ti también daré una descendencia que será igualmente incontable como la descendencia de Abraham.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 Lea conmigo el versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y ahí tiene a Agar con un encuentro con Dios. Y Abraham reconoce al Señor y dice, ahora entiendo, tú eres el Dios que ve. ¿Qué es lo que había visto de Agar? Su aflicción. Había visto la aflicción de Agar. Hermano, Dios es un título que Agar le da a Dios tan especial. Tenemos muchos títulos que se le atribuyen a Dios de muchos personajes, especialmente creyentes. Pero ahora tenemos el título de una persona que recién cree. de una persona que apenas tiene un encuentro con Dios, de una persona que es pagana, de una persona que no tiene ningún mérito, de una persona que no ha hecho nada más que dejar ser usada por Sara y por Abraham, hijos de Dios. De habitar en la familia y formar parte de la familia extendida como sierva de Abraham. Y por esa razón, la gracia de Dios le alcanza y Dios le dice ahora, he mirado tu aflicción. Y esta mujer se siente tan privilegiada, se siente ahora por primera vez amada, despreciada de Sara, abandonada de Abraham, amada de Dios. Y puede decir esta mujer, Dios, Dios es el Dios. ¿De qué? El Dios que ve. Dios es el Dios que ve. Dios ve a la persona. extranjera. Dios ve a la persona pecadora. Dios ve a la persona que nadie ve. Dios ve al que otros menosprecian. Dios lo ve. Y cuando Dios lo ve y ve la aflicción de la persona, Dios se compadece. Dios tiene misericordia. Dios se acerca a la persona. Dios viene en propiciación al pecado de esa persona. Y eso es lo que experimenta Agar. Eso es lo que experimenta. Y ahora encontramos eh, que la palabra dice: Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cádiz y veré. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y sabemos entonces que Agar regresó. a casa, transformada, cambiada. No sé si cambió Sara. No sé si Sara siguió afligiendo a Agar. Pero lo que sé es que Agar volvió a casa. Y el ángel de, del, del Señor le dijo a Agar, vuelve a tu señora y quédate sumisa. Porque tiene que haber un cambio cuando hay un encuentro con Dios. Si en verdad hay un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio. Y cambio es la condición que Dios le señala a Agar y le dice: Vas a tener un cambio de actitud. Vas a tener un cambio en tu relación familiar. Vas a ser diferente porque te has encontrado conmigo. El arrepentimiento implica cambio de dirección. Y en el caso particular, implica cambio de vida. Y la vida de Agar cambió. Y Dios, hermano. Fiel a su promesa, le dio descendencia a Gá en Ismael. Y la descendencia de Ismael, como la descendencia de Isaac, se ha multiplicado hoy en gran manera, conforme a la promesa de Dios. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel a su promesa, debemos esperar pacientemente a lo que Dios haga en su tiempo. y a su manera en su tiempo y a su manera tal vez esta mañana usted está allí en el dilema está dudando de ir adelante o volver a Egipto quizá usted ahora mismo encuentra su vida como la vida de uno que está en el desierto voltea a los lados y no ve más que arena eleva los ojos al cielo Y tiene que cerrarlo rápidamente porque los rayos intensos del sol le queman la vista. Pero no ve por ningún lado, ni a Dios, ni su mano, ni su provisión, ni el cumplimiento de su promesa. Y está allí en el desierto, clamando, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué no veo la respuesta? Pero esta mañana usted quizá... personificándose en la vida de Agar podrá decir querrá decir Dios si ve la aflicción y viendo mi aflicción Dios será fiel a su promesa que Dios es fiel a la promesa no me queda duda Lo que me queda por hacer ahora es regresar, regresar por el camino que me desvié y comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo. Quiere usted esta mañana tomar la decisión de buscar la dirección y de decirle al Señor en esta mañana Dios, endereza mis pasos por tus caminos, por tus caminos, dame. el deseo de levantarme y de volver. En la casa de provisión, en la casa de comunión, sí va a haber aflicción, pero es la casa de la promesa. Y quiero regresar y quiero quedarme ahí. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. mientras estamos orando quizá en esta, en esta mañana, usted pudo ver a lo largo del pasaje que hemos examinado esta mañana, la gracia de Dios. Y puede ver la falla, el tropiezo del hombre. Pero mayor es la gracia, mayor es la gracia que nuestras propias fallas. Porque la gracia de Dios fluye inagotable a raudales Esta mañana querrá usted quizá decirle al Señor, Dios, yo quiero volver sobre los primeros pasos. A la sombra del Altísimo, a las alas y al abrigo del Omnipotente. Quiero volver a la comunión contigo, Dios. Que no sea seducido por lo atractivo del mundo, sino que sea convencido de tu palabra. de tu persona y de tus promesas. Habrá alguien esta mañana que, orando al Señor, dirá, que el Señor habló esta mañana a mi corazón. Yo quiero reconciliarme, volver sobre los pasos en la comunión con el Señor. Ayúdeme a orar, pastor. Incluyame en la oración. Hay alguien así esta, esta mañana. Amén. Amén. Hay alguien más esta mañana uh, diciendo sí. Ore por mí. Amén. Amén. Usted bendiga. Amén. Tal vez esta mañana hay alguna persona visitándonos por primera vez, quizá una persona que no ha tomado una decisión y, y, y dirá, ay, me quedó del mensaje algo, hermano. El saber que Dios es misericordioso y bueno. Que Dios no mira los méritos de la persona, pero sí mira la aflicción de la persona. Yo no tengo ningún mérito y sí estoy afligido. Y yo necesito Yo necesito al Señor, necesito que Cristo venga a mi vida y perdone mis pecados. ¿Habrá alguna persona esta mañana así, antes de irnos? Si hubiera alguna persona, levantara su mano en su lugar, si hay alguien que dirá, yo quiero conocer más del Señor y quiero conocer a Cristo y recibirle como mi Salvador personal en esta mañana. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguien así? Amén. Gracias, hermana. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Dirá yo también. Amén. Dios le bendiga. Hermano. Gracias. ¿Alguien más? Dirá yo también. Yo también. Levantará su mano ahí en su lugar. Padre, gracias. Gracias te damos esta mañana por tu palabra y gracias también por la obra que el Espíritu Santo hace en la mente y el corazón de las personas. Ahora oramos por estos dos hermanas que han levantado su mano uh, en señal de recibirte como su salvador personal, de dar testimonio público, de afirmar y confirmar la fe que han puesto en ti. Oramos Dios que tú les des muestra de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón, y haya en ellas convicción, la convicción que produce el Espíritu Santo en la vida de cada, perso de cada persona, de cada creyente. Tu nombre sea exaltado entre nosotros ahora. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en pie, hermanos. Dios les bendiga y uh, animo a